Eh, así que, bueno, cada, tanto pasa. En la Antártida hubo un sismo bastante importante hace, creo que ayer. Exactamente, un sí, grados 5.1 en, en la Antártida, me llamó la atención sí. eso, ¿eh? ¿La verdad? Por la magnitud, porque, ¿no? Y si al lugar uno piensa que por ahí Claro, por no la magnitud, frecuente. porque a mí me parece cuando vemos el paisaje de la Antártida, por, por lo menos nos parece a nosotros, habría que ver, ¿viste que hubo, vos, te acordás que este verano hubo como una especie de deshielo en la Antártida? Y de algún modo había un paisaje muy distinto. ¿no? Claro, además hizo mucho calor distinto. en la Antártida Claro, hizo mucho calor eh, Recuerdo Y había un paisaje muy distinto Pero a mí me pareció un paisaje llano A mesetado ¿no? eh, Por eso ayer cuando yo también lo, lo observé 5-1, ¿no Leila más o menos? 5-1, sí, se sintió también ahí en la base En la base Carlini eh, Y acá los claro. especialistas leo que dicen Que no es muy frecuente que suceda eso Ahí en la Antártida Por lo menos claro, no esa magnitud y a mí me llamó, Claro, claro Sí, sí sí sí totalmente de acuerdo a mí me llamó mucho la atención eso también no pues no es una zona montañosa digamos y si, si hay algún monte la verdad no si hay alguna montañita la verdad que ni se nota eh, quizás en otro sector de la antártida no en la argentina se ve algo algo parecido a una a una cadedera montañosa pero me parece un poco complicado no porque recordemos que la antártida es un continente prácticamente ¿eh? Uh -huh. es sí, el sí. continente antártico no eh, nada que ver digamos con eh, con la con nipolo norte Eh, ...la Antártida es bien continente... Eh, ...así que bueno... ...lo que sí puedo comentarles... ...así como dato preciso... ...que ya quiero, creo que habíamos dado alguna estimación... ...de tipo salatéreo y tal... ...es que los incendios forestales... ...quemaron más de 40.000 hectáreas en Córdoba... ...concretamente el Valle de punilla ...y el departamento Ischilín... ...fue el principal sector en que los bomberos decidieron... ...combatir las llamas en las últimas semanas... ...y ya están controlados... ...de acuerdo a la información... ...proporcionada por Defensa Civil y el Secretario General de Riesgo Climático y Catástrofe, Claudio Viñeta, reitero, los incendios están controlados. Sin embargo, eh, la caminera ayer tuvo que cortar el tránsito vehicular en la Ruta Nacional 38, en el kilómetro 119 a la altura de Cruz del Eje y el kilómetro 95 en la localidad de Escobas, por incendios, que eso fue lo que me comentaron que se daban en pastizales cercanos a la carpeta asfáltica, ¿sí? Uh -huh. Eso fue lo que me comentaron anoche. Y por lo que el humo impedía la correcta visibilidad, bueno, se extinguió rápidamente y a la medianoche parece que se reabrió la Ruta 38 que conecta, digamos, Cruz del Eje con Córdoba. En rigor, la Ruta 38 prosigue después de Cruz del Eje hasta La Rioja, ¿no es cierto? Uh -huh. Comunica La Rioja con Córdoba, en todo caso, la Ruta Nacional 38. Claro. Sí, hay una... Eh... Una gran preocupación, en, no solo en Córdoba, sino en los distintos focos, sobre todo del, del Delta del Paraná, eh, porque y, y lo denunció Juan Cabandi, porque se los bomberos hacen un enorme trabajo y rápidamente los vuelven a prender a los focos. Eh, es, es, es una situación que, que no va a acabar hasta que no haya una un, un control estricto, porque está de manifiesto que la decisión de los productores es seguir quemando. Claro, lo que decía Cabandi es esto, gastamos un montón de recursos, hicimos un esfuerzo enorme para a apagar el fuego y pasan un par de días y otra vez inician los incendios. Eh, obviamente no con la misma magnitud del principio, pero de todas maneras sabemos que en cualquier momento se descontrola, ¿no? Claro. Eh, así que claro, vamos a ver, claro, me, me parece claro. que acá el punto central es aplicar penas como corresponde. Eh, penas severas Exacto. para quienes inician este, este tipo de, de prácticas. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema porque la verdad que preocupa que no... No solamente a Córdoba, sino varias provincias, ¿no? A varias provincias del litoral particularmente, y todas las que las que están ahí circundando el río Paraná. Así que bueno, vamos a ver qué medidas se toman, y bueno, y habrá que, que detener a estos irresponsables, ¿no?, que generan este tipo de, de incendios, ¿no? Eh, habrá que detener. Acá hubo cuatro sospechados de haber iniciado el fuego, que están detenidos, eh, no procesados, pero está, sí detenidos, imputados en todo caso. Uh -huh. eh, pero vamos a ver qué pasa Todavía no, no se sabe muy a ciencia cierta Qué pasó con estos cuatro detenidos no uh -huh, eh, claro. Estaba estaba pensando ayer, ayer Hubo una mala noticia en Boca no eh, se Hablaba Y ya sé, no te enojes porque laucha, eh, No, te digo está perfecto Porque, porque además eh, es, sí. es muy curioso digamos No es raro, es lamentablemente curioso, no es raro eh, Pero llama la atención llama la atención que 24 personas en Boca estén con COVID o, o con sí, con COVID-19, se está hablando de 19 integrantes del plantel y 5 del cuerpo técnico. Esa es la información que yo tuve. Después hubo informaciones cruzadas. Quiero decir que también ayer hubo informaciones cruzadas en torno al tema del del cuerpo de de del, digamos el cuerpo que no se sabe si de Facundo Eh, astudillo Castro ayer también hubo versiones cruzadas fake news la verdad que todo muy lamentable hasta uh -huh. que finalmente el abogado desmintió que el cuerpo sea de por lo menos de Facundo astudillo Castro hasta, hasta tanto se expida el equipo forense de antropología no claro. eh, el equipo de antropología de antropología forense argentino no hasta que se expida oficialmente el abogado eh, uno de los abogados de Cristina Castro desmintió que el cuerpo sea de Facundo Astudillo Castro e inclusive la misma madre lo había negado eh, surgió ahí una noticia a través de las redes sociales a través de un medio que lo publicó por redes sociales y eso ocasionó realmente todo un, un despelote tremendo pero lo de Boca es muy grave porque ayer, vos sabés que se abrió el en algún momento se abrió uno de los grupos que se llama Voz del Estadio y yo decía, muchachos, así no se puede laburar y, y sin saber todavía digo lo que estaba pasando en Boca Porque se estaba hablando de un partido amistoso que iba a jugar Boca con Tigre y yo ante digo ante ante la alarma que provoca la cantidad de casos que se van se van generando digo en el ámbito del AMBA, digo, es necesario jugar un partido amistoso, digo yo. Entonces, una de las compañías dijo, bueno, de última se va a jugar el partido sin sonido, esto quería decir sin poder estadio y sin nada. ¿No? Como que se iba el partido sin que trabaje la gente, digamos, de la voz del estadio. Uh -huh. pues Yo me ponía a plantear, ¿cómo, ¿cómo se va a volver a trabajar en esta circunstancia? Imposible. Imposible, ya, y, lo, y me quedo sin repetirlo, y creo que ya lo hablamos, no podemos trabajar todos en una cabina, ¿no es cierto? Eh, y Pero ahí insiste eh, la Conmebol en que el 17 va a comenzar el fútbol, una cosa de loco, la verdad no... Me cuesta entenderlos, ¿eh? Claro, sí, sí, la, la decisión de, de AFA está, eh, es clara, es evidente, digamos, tiene la intención de, de, de comenzar con, con el torneo, obviamente con los entrenamientos ya se ha comenzado y van a empezar prontamente eh, a principios de, de septiembre, se uh -huh. tenían estipuladas las categorías del ascenso eh, para todavía definir cómo se va a jugar, cómo se va a disputar Eh, lo que, que bueno ya no lo que queda el torneo sino lo que queda este año claro eh, pero, no pero es, qué pasa no cuando tenés funciones. un club como boca en este caso que tiene a buena parte de su plantel con, con coronavirus eh, ¿cómo hacés? porque claro. no van a poder ¿Cómo competir ¿Cómo hacés? El, no, al momento eh, podemos, de, de comenzar podemos, el, con el torneo con, lo, con no. los elementos de tercera división no al comenzar el torneo, no el que tenga COVID no puede participar obviamente. Es decir, y no eh, pueden ser reemplazados por, por los jugadores digo de de divisiones diferentes. Sí, sí, inferiores? sí, pueden, ¿pueden ser, ser reemplazados, eh, se incluyen en el plan en la, en la plantilla, digamos, la aquellos que que no tengan en, COVID en que pueden de buena ser de fe, reserva. digamos, ¿no? En la lista de buena fe. Claro. Eh, lo que a ver, si esta si los que hoy tienen COVID para la fecha en que comienza el torneo, no sé cuándo va a ser, pero supongamos que la fecha 1 es en fines de octubre, Esto, estos que hoy tienen COVID ya no lo tienen, van a poder jugar. No es que desde hoy ya no pueden jugar más, claro. sino que si se recuperan y están en buen estado físico, eh, van a poder claro. jugar. Eh, pero bueno, igualmente sigue siendo un, un problema. Bueno, ustedes que, habían estado jugando con un concejal, no me acuerdo dónde, en plena cuarentena. Sí. Sin barbijo, sin ningún tipo de protocolo. Me acuerdo que hasta tuvieron que salir a pedir disculpas. Uh -huh. eh, pero se manejaron bastante imprudentemente en este tiempo. Sí, bueno, te acordás que vimos a Rogelio Frigerio jugando al pádel. Este, También. De, de, y a otros y a otros funcionarios de, de, de la Ciudad de Buenos Aires. No, hubo muchas de estas cuestiones, muchas de esas avivadas, vamos a decirle. Eh, creo que ahora hay mucha gente en la calle, pero quizás un poco más de miedo en las eh, en estas en, en esos eh, iniciativas individuales o por ahí me equivoco no ojalá es quizá creo que es también algo una cuestión más de esperanza este que, que, que de realidad pero eh, creo que con los números que estamos viendo hay un, un temor real también en, en buena parte de la sociedad y algo que se está apuntando y, y con claridad y creo que hay que reafirmarlo en los distritos no están todavía saturadas las camas, eh, no está colapsado la infraestructura, pero sí no, hay mucha preocupación, hay mucha preocupación por el personal de salud, porque digamos sí, la cama sí, no vive, no, no, no come, digamos no tiene una familia, no se contagia. Claro. pero los terapistas sí y los terapistas uh -huh. se enferman, los terapistas se cansan. Eh, lamentablemente fallecen, hay muchos fallecidos del sistema de salud y no hay eh, personal de reemplazo inmediato. Y hay mucha gente que, imaginemos no que desde marzo hasta el día de hoy, trabaja todos los días, horas extra, eh, se ha contagiado, no ha convivido con situaciones muy dramáticas. Uh -huh. eh, lo que preocupa hoy es el aguante de que bueno han tenido y siguen teniendo, pero lo que preocupa hoy es la sostenibilidad de, de lo del personal de salud, ¿no? Exactamente, exactamente, eso es lo que más preocupa, ¿no? Y sería bueno que empiecen los aplausos nuevamente a las 9 de la noche como hacían hace un tiempo para el trabajo de los de los profesionales, ¿no? Que la no la están pasando muy bien. Eh, yo observaba la, la semana pasada o hace 10 días el testimonio de de esa enfermera en un hospital de San Pedro Jujuy, prácticamente sola atendiendo 15 personas por falta de personal o porque el personal en su gran mayoría es afectado de, de, de, del virus, ¿no? de, de la COVID-19. Entonces, bueno, es muy alarmante lo que le está pensando al personal eh, médico-sanitario de cada establecimiento hospitalario. Entonces, bueno, a, ayer lo de Boca prendió todas las alarmas. Eh, uno, uno se pregunta qué es lo que pasó para que explotara de esa manera y... De hecho, los entrenamientos se suspendieron por 72 horas en Boca. Para mí, en esta situación, realmente se los aislaron a todos. El ruso, eh, el ruso que ya está grande, digamos, es un tipo... No es un tipo... A ver, no es un anciano, pero es un tipo de riesgo. Dice que lo, directamente ayer lo lo sacaron de, de, de, de los entrenamientos, lo mandaron a su casa directamente. Andate acá porque te puede contagiar. Así que el ruso se tuvo que ir. Y bueno, los entrenamientos se suspendieron por 72 horas, mira de alguna manera ese hecho eh, me dando la razón de lo que yo estaba discutiendo y debatiendo con los compañeros, no, debatiendo bien, ¿no? Nada de de nada de, de, de, de ser muy bienmente con la discusión, sino simplemente decir de qué manera la unamos, porque mientras esto siga así, esta situación sigue así de exclusión de, de contagios, Eh, no se va a poder trabajar ni se va a poder reiniciar el fútbol y la verdad es que la Conmebol ya me parece eh, de la actitud de la Conmebol de, de, de muy irresponsable payasesca diría porque evidentemente no no mensuran lo que está ocurriendo en, en Latinoamérica, Paraguay ahora como que hay una meseta, se ha calmado un poco Paraguay, de hecho hay fútbol en Paraguay también pero bueno no, no el presidente de la Conmebol que es paraguayo no se tiene que regir por lo que pasa en Paraguay tendría que medir bien lo que está pasando al lado en Brasil concretamente, donde ya tenemos 182.000 contagios, ¿no? Claro, 182.000 muertos. Entonces, eh, eh, a mí me, verdaderamente me alarma lo que pasó hacer en Boca, eh, más allá que después me enteré que lo habían, lo habían repatriado a Cardona, que me parece un gran jugador, eh, me parece que es un valor importante para Boca, pero la verdad preocupante por la salud de los, de los, de los jugadores, ¿no? Ver, me llamó mucho la atención eso. Mucho la atención y reafirma lo que lo que vengo sosteniendo ya hace bastante días. Imposible ir a trabajar a la voz del estadio, ¿no? No es que no quiera trabajar, al contrario, sí, uno de los tipos que va más decide volver. Pero ante esta circunstancia realmente, qué sé yo, me, me, me atemoriza, ¿no? Me claro. atemoriza bastante. Sí, sí, es una, una sí. realidad compleja. Ayer, Claudio, se estuvimos viendo atentamente, fue transmisión de la gráfica, el, la presentación de Alberto Fernández Me pareció buena la imagen ¿eh? Me pareció buena la imagen de todos ahí De Alberto, Cristina ah, no, encantó, Sergio encantó, Massa, todos los gobernadores eh, Martín Guzmán sí, sí, eh, sí, Creo que es un sí. fue una imagen Similar a la que se presentó En la Quinta de Olivos En abril, cuando se dio La sí, primera oferta sí. a, a los acreedores que terminaría con, con el acuerdo, así que un mensaje Claro, un, un mensaje interesante Del Presidente sí y se lo vio muy tranquilo al presidente otra vez no eh, yo decía que era auspicioso de pronto que un presidente participara en un programa digamos de, de si se quiere de actualidad y humorístico como es sobre todo decir que se lo vio se lo vio muy tranquilo al presidente muy aplomado yo les comenté por por comentarios de, de, de productores amigos que el presidente decidió ir al programa y hacerse lo vio también con mucho aplomo al presidente no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 Sí, sí, estaban no todos desalado que no había balado.